Bueno, y en ayala ayer eh, celebraron pleno en su ayuntamiento, m, varias cuestiones, muchas de trámite, otras, eh, por ejemplo, que nos llama la atención, como el tema del asunto de las depuradoras, eh, am, una moción en la que, bueno, pues piden que esto se, se acelere un poco. Un asunto, un tema complicado también para los ayuntamientos que les toca, porque tienen que, que mover cuestiones como asuntos del plan general, en fin, bueno. Josu Arteche, ¿qué tal? Egunon. Bueno, eso lo, lo aprobaron, supongo, por unanimidad, me imagino. ¿no? Eh, sí, en principio, bueno, hubo unanimidad, bueno, una abstención por parte de Yara en bueno, entendible, respetable, en el sentido de que, eh, bueno, así como nosotros exigimos a las eh, instituciones superiores, eh, bueno, pues la aceleración, aceleración de los trámites eh, para la posibilidad de que, bueno, todo este gran proyecto, tremendo proyecto de Marquijana y Basaurbe, de las dos depuradoras, tanto en Yara eh, como en Laudio, vaya adelante, pues eh, en cualquier caso también pues como, como institución nos corresponde pues llevar adelante no es la parte que, que nos toca y bueno pues en ese sentido la apreciación está ahí es cierto que desde el ayuntamiento pues estamos eh, trabajando pues desde que entramos en él en un tema que es un tema espinoso porque bueno eh, requiere la implicación de una serie de propietarios eh, en esa zona precisamente de la donde va instalada la depuradora y bueno pues también nos ha ocurrido que hemos tenido algún contratiempo ya que en la última presentación del anteproyecto pues se nos cambió la ubicación del la depuradora también. Entonces, claro, eso nos supuso también un cambio de, de, de planteamiento respecto a lo que va a ser la, la urbanística de esa, de esa zona. Entonces, realmente, bueno, las cosas eh, van muy lentas. Eh, la moción lo que busca es quizá, pues, eh, bueno, esa esa ese planteamiento de que Desde el ayuntamiento no tenemos excesivas noticias y sobre todo lo que no tenemos es el, la certeza del dinero, que en definitiva sí. es una de las partes importantes y estamos hablando de una obra de gran envergadura. Y entonces, bueno pues eh, aunque nosotros vamos dando nuestros pasos, sí necesitamos también la corroboración de las instituciones superiores para que bueno poder saber exactamente de qué dinero hablamos y de si realmente eh, a día de hoy existe la voluntad y la capacidad de llevar adelante estos proyectos. Sí es sí, un tema complicado porque además ahí coexiste pues el polígono industrial, hay empresas, eh, eh, en fin, que, que que se resultarían afectadas, bueno. Sí, sí, el, el tema es muy complejo precisamente por esto porque lo que en un principio debió ser en su día un planteamiento de para aprovechamiento del suelo industrial pues imaginamos que, no sé, o, o entendemos que podría haber sido ventajoso, lo cierto es que a día de hoy se ha convertido en un problema, y dada la situación económica, la, las necesidades de estas empresas que compraron en su día terreno en este lugar, pues está muy comprometido el futuro, y entonces eh, esto les pone a ellos también en una situación de nerviosismo eh, entendible, pero que no tiene una fácil solución, porque los repartos eh, que tendrían que venir de esa de ese posible plan económico eh, parcial, pues eh, están en entredicho en este momento, debido, entre otras cosas, a la depuradora y, por supuesto, a temas como la eh, realidad que, que tenemos con la empresa instalada allí, consolidada, que es eh, Remaiza Tramame. Entonces, eh, bueno, pues eh, la cosa no es sencilla. El poder eh, diseñar, vamos a decir, un plan eh, parcial en esa zona, teniendo en cuenta los terrenos que hay que hacer la depuradora, pues realmente es un tema muy arduo y bueno, pues veremos a ver si le vamos dando salida y podemos ver un poco el horizonte y en cualquier caso, eh, ayer se aprobó la moción con la idea de que desde las instituciones se nos haga llegar pues alguna información referente a cuál es el planteamiento que se hace de cara al futuro inmediato con respecto pues a, a planes que en el fondo tienen una envergadura importante y que necesitamos eh, solucionar e Incluso sabemos cuántos metros cuadrados necesitaría la depuradora cuánto, cuánto, cuánto pues, lugar, eh, el sitio Sí, sí, sabemos el, el, el lugar sabemos, como te he dicho antes la ubicación que hace dos o tres meses cambió, eh, no, no excesivamente, pero sí lo suficiente como para cambiar también los planes. Entonces, realmente sí, sí, eso está perfectamente definido. Lo que ocurre es que lo que no está definido es todo lo que hay alrededor. Y eso es lo que está costando mucho definir porque estamos hablando de intereses ya privados ¿sí? claro uh -huh. ¿Eh? bueno. es un tema es un tema bueno pues como como bien decimos muy espinoso sí, muy sí. complicado complicado desde luego bueno aprobaron también una moción que en este caso la presentó representar eh, los gelchales para que se mantenga el juzgado de amurrio y pues, me imagino que todos ustedes lo lo aprobarán, ¿no? Bueno, efectivamente, si sí, es una situación que entra dentro de toda esta nueva corriente de descentralización de servicios, eh, ya no solo en Gasteiz, sino, bueno, pues todos los recortes que estamos eh, recibiendo por parte del Gobierno central, y, bueno, entendemos que la supresión del juez de Amurrio, pues va contra los intereses de, los, de todos los habitantes de la comarca, Y, en cualquier caso, pues eh, la moción presentada por el PNV fue completada con una, una, un párrafo de parte de Bildu en el que eh, se instaba al Ayuntamiento a la preocupación y a la solidaridad con las consecuencias que toda esta decisión, caso de llegar a, a realizarse, tuviera sobre los trabajadores del juzgado y, en fin, sobre todas las consecuencias que pueda acarrear una decisión de este tipo. Y, bueno, pues la, la moción fue, en ese sentido, eh, aprobada, si no recuerdo mal, por unanimidad. ¿Y Bueno, le pregunto por las jornadas de San Isidro, que ayer ayer se clausuraron, y, y bueno, que por cierto, ¿cómo va el tema de las reuniones de alcaldes de, de la comarca? Se han vuelto, me comentó, que se iban a volver a reunir, finalmente... Sí, efectivamente, pues eh, tuvimos una reunión, el vamos a ver, el día del pleno de la cuadrilla, sí, un par de horitas antes, nos reunimos en Amurrio, Eh, la idea era, eh, y en eso estuvimos trabajando, la posibilidad de reunir eh, y abarcar un poco la definición de lo que entendemos como comarca eh, en función de un, cuestiones puramente pragmáticas, de mancomunar servicios y, bueno, pues de intentar también en sentido abaratar eh, económicamente, pero también de crear, bueno, pues sinergias que nos lleven a, a entender un poco el funcionamiento que puede tener a futuro, pues lo que significa la comarca de, de Ayaraldea y hasta dónde esa comarca se puede ampliar. Y así, pues… Eh, con éxito, porque acudieron el alcalde la alcaldesa de, de Arrancudiaga, estuvieron también los representantes de Aracaldo y de Orozco en este caso, más los que en principio ya veníamos reuniéndonos anteriormente. Y bueno, pues las eh, ideas eh, continúan ahí. Eh, hay un interés por parte de todos en seguir adelante. Eh, el siguiente punto y el siguiente paso que vamos a dar es que cada ayuntamiento prepare pues un eh, informe de sus necesidades, de sus carencias de sus posibles ofertas a otros municipios en fin, eh, establecer un poco la red de aquellos servicios y aquellas necesidades que podamos entre todos cubrir para abaratarlas para hacerlas más eficaces, para coordinarlas, en su caso hablamos de cursos, hablamos de polideportivos hablamos de diferentes escuelas y otros servicios, ayer pues por ejemplo al, antes de ayer al aprobarse el pleno de la cuadrilla también pues ya Orozco entra en el tema de los residuos en fin, bueno, eh, la situación económica nos lleva a eso, pero en cualquier caso es también una voluntad política la que nos acerca a un planteamiento que, bueno, esperemos que, que puedas ...seguir adelante y, y rendir frutos... ...en cualquier caso la siguiente reunión... Eh, ...ya con eh, informes por parte de cada municipio... ...para llevar adelante pues quizá una propuesta... ...hacia hacia el gobierno vasco... Eh, ...ver esto que bueno pues qué incompatibilidades... ...podría hacer surgir entre diputaciones... ...teniendo en cuenta que estamos hablando de municipios... ...de, de Araba y de, y de Vizcaya... ...entonces eh, bueno todo esto es un trabajo... Eh, ...a medio plazo por lo menos... Eh, ...pero estamos eh, bueno ilusionados con ello y desde luego pues las reuniones siguen adelante e intentaremos que pues, llegar a puntos más más concretos y objetivos sin ¿sí? duda mm -hmm. sí, un tema muy interesante y bueno y lo de las jornadas de san isidro que se clausuraron ayer y qué tal que como cómo ha ido bueno pues ha ido muy bien la verdad que ha ido bien eh, la filosofía muy bien eh, quizá la participación pues que por nuestra parte un bueno por parte de, de, de la gente pues un poco escasa Eh, ...entendemos que, bueno, pues quizá son épocas malas... Eh, ...todo el mundo anda también en sus eh, respectivos trabajos... ...y bueno, quizá era difícil acudir a una cita así... ...los que estuvimos allí, ayer concretamente se presentaba... ...el proyecto Bione Casaritza, que surgió en 1993 que tiene pues, su, su sede comercial, vamos a decir así, en el mercado de abastos de, de Vitoria, de Gasteiz, y que se dedican a la agricultura eh, agroecológica y también a la ganadería ecológica desde el punto de vista y el entendimiento de la soberanía alimentaria. Muy interesante la charla, eh, acudieron tres personas, dos de ellas eh, ponentes, que hablaron en principio sobre la filosofía de Bione Casaritza, en esta línea que comentamos de la soberanía alimentaria, nos dieron datos a veces escalofriantes de la situación a nivel mundial, De la situación de las multinacionales, de la situación de en fin de tantas y tantas cosas que a veces nos pasan desapercibidas, pero que tienen un entronque directo eh, con la situación eh, que tenemos en el agro eh, a día de hoy en nuestro territorio y que de alguna manera pues, eh, buscan concienciar a toda la población respecto a la necesidad de establecer nuevos canales de distribución, nuevas maneras de producción para, eh, de alguna forma, eh, vamos a decir que eh, igualar un poco la situación que se, está, que se está viviendo en el mundo, intentar llegar pues a una posición en el que en la que el, la racionalidad de las producciones pues eh, tenga sentido en segundo término habló pues un, como un poco para contar su experiencia personal un ganadero también a la vez de la zona de barrundia que nos habló pues de su, de su experiencia personal en la ganadería ecológica y la verdad que es muy interesante todo ello en eh, nosotros los concejales de De Bildru no pudimos estar porque teníamos pleno también a las 7, no conseguimos cambiar la hora del pleno y bueno, pues entonces eh, asistimos a la parte que nos correspondió. Después eh, la clausura eh, fue pues también, como no, pues siempre interesante cuando hay por medio un vino, en este caso un vino ecológico también, eh, para eh, dar eh, cierre a, a estas jornadas. Eh, la idea es que, bueno, ya se han realizado. Eh, la idea es que al futuro seguiremos trabajando estos temas, seguiremos intentando establecer conexiones con experiencias de este tipo. y el día anterior, ya comentamos, estuvieron eh, vinieron de Aramayo. Y bueno, entendemos que el sector primario tan importante en Ayala, pues de alguna manera tienen que empezar a buscar salidas alternativas y ver de qué manera podemos desarrollar el sector eh, agrícola y el sector ganadero de una manera innovadora, y siempre buscando pues el beneficio al final de la, de la comarca. Bueno, pues esperemos que el año próximo, eh, en las condiciones climáticas, que seguramente han influido, y digo, que, <risa> y digo que seguramente, porque a veces pensamos que, bueno, el malo o el buen tiempo, pero es que yo veía cómo... Mmm, casi todo el mundo estaba tirado en la huerta, vamos, tirado, en fin, entre comillas, ¿no? Sí. Pues seguramente aprovechando el buen timo diciendo, bueno, y es el momento, es sí. el eh, momento de plantar los tomates, los pimientos, y, y quizás sí. por eso pues, primo sí. más la huerta sí. que las conferencias, ¿no? Sí, y entendemos que la huerta es importante, pero es muy interesante lo que se ha estado hablando en estas jornadas, porque precisamente habla de eso, habla de las huertas mm. y habla de la posibilidad de esa venta directa y de relacionar el consumo de una manera directa y como decían en Oagalur, producción con nombre y apellidos, es decir, que sepamos quién produce, que sepamos qué consumimos y establecer unas relaciones también además de solidaridad, de trueque de llegar a precios que puedan incluso estar marcados por los propios consumidores y productores, en fin aspectos que además implican otros muchos conceptos, como son el de la solidaridad, el de la austeridad también y el de por supuesto una mejor alimentación. Bueno, pues muy interesante El año que viene más y, y mejor Si es posible Esp Esperemos ¿Eh? que sí, incluso a lo largo del año Si podemos hacer algún otro pinito también lo haremos uh -huh. Evidentemente Y desde aquí animamos a todos los agricultores y ganaderos A que cualquier propuesta que se pueda plantear Nos la hagan llegar Porque estaremos encantados de poder atenderla Y de poder darle curso De hecho... Eh, a la primera charla de Uagalur eh, acudió también una, un nuevo proyecto, eh, vinieron dos personas a hablarnos de una posible cooperativa que va a surgir entre Ocondo y Orozco. ¿eh? Y bueno, pues eh, ya hemos quedado con ellos también para que nos cuenten su, su idea. Ellos están queriendo también hablar con el resto de ayuntamientos y de esa manera establecer pues algún tipo de convenio con todos los ayuntamientos de la comarca para poner en marcha este esta cooperativa referida a la leche cuyo nombre es Snetik y de la que todavía conocemos poco, pero por eso también lo decimos aquí, animamos a todos aquellos que tengan ideas, proyectos, a que nos hagan llegar, porque encantados de atenderlos y de, si es posible, pues darles darles salida. ¿eh? Estupendo. Bueno, nos alegra que haya noticias y que haya gente con, con ideas y con ganas de, de hacer cosas y de emprender en momentos complicados, pero siempre hay algún hueco para... Sí. para hacer eh, eh, bueno, pues eh, negocio y por, y poder eh, bueno, pues, seguir subsistiendo, ¿no? En este sí. mundo complicado que nos ha tocado vivir. ¿Mm? Pues sí, pues sí. Bueno, alcalde, yo Suartete, a pasar buen fin de semana y bueno, nos escuchamos lo, la próxima. Lo mismo, es que ricas